Nos enteramos de algo que, digamos, d e forma oficial, de algo que veníamos este, manejando extraoficialmente, inclusive yo lo hablé con su presidente Germán Laprika, a quien yo le guardo un gran respeto y un gran cariño por, por todo lo que han hecho, por... no, no hablo de lo deportivo, lo que han hecho con el club, cómo le han cambiado la cabeza a la gente, el, el tremendo trabajo que han hecho en, en Argentino de Junín, este, pasando los años、eh, y, y finalmente ayer después de la Asamblea. Era、extraordinaria en una decisión totalmente entendible lógica normal y responsable por sobre todas las cosas decidieron poner en venta la plaza q u é no significa esto que sigan jugando no la idea es no jugarla si la pueden vender bien este bueno pero mejor que yo lo va a aplicar el presidente germán á m b r i a c ó m o te va germán buen día q u é decir hola buenos días Fabián, n c ó m o estás bueno imagino que que, que, que que estás como a ver Como d o r i d o por un lado, pero tranquilo por otro, porque sabes que están haciendo lo mejor para el club, ¿no? Sí, es, creo que es la decisión más difícil desde que estamos en la conducción.、Eh, no es una decisión fácil,、eh, no genera mucho, mucha tristeza, pero bueno, también、eh, estamos conformes y, y, y tranquilos con que la decisión es. Es responsable, es pensada, es discutida, es consensuada con los socios. Así que bueno, creemos que, que hemos dado todos los pasos como para sentirnos tranquilos, eh, eh, aunque la decisión sea dolorosa, tranquilos ante la decisión tomada. A ver,、eh, yo lo citaba recién con mis palabras, apenas arrancaba la, la presentación tuya, decía. Esto no quiere decir que no la vayan a jugar, porque también lo que están pretendiendo es,、eh, o sea, con esta venta、eh, o esta intención de venta de plaza, están tratando de dejar al club lo mejor parado económicamente. O sea, el arreglo de ustedes para poder、eh, vender la plaza no va a ser un arreglo simple, que es yo, por decir,、eh, por derecho solamente d e televisión, sino van a estar buscando, a ver, corríjeme, ¿eh? Este, la, la mejor opción para el club, ¿no? si no, en todo caso, la jugarán con lo que tengan. Nosotros creemos, creemos que tenemos un valor、eh, formado d e lo que es la plaza,、eh, tenemos un piso de, de movimiento económico. Lo que vemos s que para ser medianamente competitivo y, y poder presentar algo medianamente responsable desde de, de lo deportivo y desde de, de lo institucional, Eh, no llegamos presupuestariamente, se nos está haciendo cada vez más difícil todo el contexto general. Como todos sabemos, la, los clubes que salimos a buscar la plata a la calle estamos con algunos problemas.、Eh, la idea es esa: tomar una decisión, poder defender el valor de lo que tenemos, venderlo para dejar primero para poder honrar las deudas que tenemos, que es lo que hemos hecho siempre, y en segundo plano, bueno. poder con el sobrante, con algún sobrante de dinero que nos quede, poder volcarlo en el club y, y bueno, poder mejorar ciertos aspectos donde tenemos algún déficit.、Eh, hacer algo,、eh, no sé, en la parte de d i l i c i a no sé, buscaremos la forma o lo que mejor c o n s i d e r e m o s que nos está faltando.、Claro. Eh, nosotros queremos hacer valer lo que tenemos. Por eso digo, tampoco lo vamos a regalar.、No、lo vamos a regalar. Para regalarlo, lo, lo jugamos, lo arriesgamos en la cancha. Sí, claro, nos sirve como, como negocio de fortalecimiento, bienvenido sea. Eso es lo que planteamos anoche en la Comisión Directiva, y bueno, y en ese camino vamos.、Eh, estamos hablando con Germán Lambrica, presidente de Argentino de Junín.、Eh, me importa el número、eh, en cuanto al, al, al, al valor económico, pero sí, si me podés decir. ¿Cuántos meses terminaban atrás d e la temporada si es que terminaban atrás? Sí, terminamos atrás y bueno, más o menos en un número, sin, sin hablar de dinero, más o menos manejamos un 20%, un 20, 25% del presupuesto. O sea, son dos o tres meses atrás. Sí, más o menos. Más o menos. Y siempre, en teniendo en cuenta, ¿por qué te hago esta pregunta? Te hago esta pregunta porque, digo, y siempre teniendo en cuenta que ustedes, Históricamente, desde que están argentinos de Junín, desde que volvieron a la A y se quedaron y empezaron a trabajar junto a Marcelo y toda la gente de la Comisión,、eh, siempre fueron muy prolijos en esto, ¿no? este, ofreciendo contratos que no eran de los más altos, y de eso estaban pero que se cumplían y se van a cumplir como se cumplieron siempre, y, pero siempre terminaban en forma prolija, ¿verdad? Sí, la verdad que veníamos, como toda la gente que anda, que, que, que, que está en un negocio, Se va así generando. O sea, nosotros armábamos el presupuesto, tratábamos de dejar lo menos posible descolgado, pero siempre alguna cosita de descolgada nos quedaba, pero siempre. siempre con trabajo, con algún esfuerzo, alguna rifa, alguna colaboración de socios, algunas cosas que íbamos generando en el año, la brecha no era tan grande y siempre acomodábamos el presupuesto. Como todos saben, el, el último año han cambiado muchos, muchos aspectos. a nivel general, como bueno, ha cambiado el, tema, el sistema tarifario del país, que influyó, influyó muchísimo la logística, ha cambiado muchísimo los viajes, ha cambiado muchísimo la hotelería,、eh, ha cambiado muchísimo el mantenimiento de las casas que uno le provee a los jugadores. Bueno, han pasado cosas que a la vista están,、eh, que han hecho、eh, un poco de m e s a s sobre el presupuesto. El hecho de agrandar algunas cuestiones desde lo r g a n i z a t i v o、eh, por ejemplo, este, Liga de Desarrollo, eso implica llevar más gente, este, algunas cuestiones que t e n g a n que ver con lo r g a n i z a t i v o también fueron, digamos, eh, eh, en pos de mejorar la competencia, pero en detrimento de lo que es el bolsillo. Y a nosotros、eh, nos afecta.、Eh, nosotros consideramos que es una buena medida la de desarrollo, pero bueno. Tener que competir con 10 personas, 8 personas además durante todo el año、eh, también nos afecta. O sea, en un presupuesto más bajo、eh, influye más el costo, de, de, por más ínfimo que sea, tanto de la Liga de Desarrollo como de algunos gastos fijos que se han incrementado. Entonces, bueno, todos esos, esos poquitos hacen un, un general que, que hace que el presupuesto esté cada vez más lejos de la realidad. Entonces. Pasamos de un viaje, no sé, de 20 pesos al kilómetro a 35 en un año,、eh, y así un montón de situaciones que, que hacen. A su vez, viendo la realidad de los últimos meses, o del último mes, ha cambiado el dólar, hace un mes y medio atrás teníamos un dólar de 20 pesos, hoy estamos casi a un dólar de 30, no se puede prever, no se puede hacer un presupuesto, no se puede armar, no se puede hacer futuro. Porque normalmente cuando uno arregla, arregla por todo el año con un precio、bueno. y después no hay gran descanso h c e posibilidad e s de cambiar. Más allá de la realidad que se está viviendo externamente en el país, donde hay empresas que se están tomando su tiempo para tomar decisiones, a nosotros nos genera, digamos,、eh, no, no genera, no se nos, hace, nos hace difícil poder ir resolviendo cosas. Entonces la, la idea es, como la carta hay que presentarla del 30 de junio, manejar la posibilidad de, de hacer lo que queremos hacer, de vender, de defender el valor.、Eh, y bueno, si se da, bienvenido sea, solucionaremos todos los problemas que tenemos, arrancaremos de nuevo. Y si no se da, bueno, tendremos que armar un presupuesto donde no nos pase lo de este año, donde no se nos escape y todo, que esa es la parte de la decisión, digamos, quizá tomando todo ese tipo de decisiones para sostener、eh, el, el b a s q u e t de elite, Quizá el año que viene estemos d e s c e n d i d o igual. Entonces estamos tratando de ser coherentes、eh, y, y, y un poquito, y tratando de ver si le, le aportamos un poquito de inteligencia y se nos da, a lo mejor no, no tirar todo el esfuerzo del club en lo económico en un año. Y si la Asociación de Clubes toma como decisión,、eh, esto lo pienso en voz alta, ¿no? Este, el hecho de que la temporada que viene se juegue sin descensos. la decisión sigue siendo la misma o puede cambiar mucho y、sí, no, puede ayudar al cambio puede ayudar al cambio porque、eh, uno podría tomar decisiones de distinta manera nosotros acá estamos hablando de que podemos generar, digamos, si todo sigue como está podemos hacer, <coughs> armar un equipo para el año que viene terminar en el mismo lugar donde vamos a terminar con un año de trabajo de mucho esfuerzo y quizá con un problema económico. Porque todos sabemos que cuando uno arma algo y después empieza a jugar, a nadie le gusta perder, todo quiere muy para adelante, después de dar, ya no, a especular con que salvamos o no salvamos. Entonces, bueno, habría que hacer un buen acuerdo y ver cómo lo podemos resolver. Pero bueno, eso por ahora no se vislumbra,、eh, no sé si va a cambiar tanto la, la parte. Externa, digamos, económica de la, de la situación para que la asociación del club tome esa decisión.、Sí. Eh, pero bueno, nosotros no podemos esperar ese tipo de decisiones para nosotros. Tenemos que trabajar. Nosotros mañana vamos a mandar la carta. Si viene, si viene esa noticia antes de que suceda algo, mejor. Si no viene, veremos qué es lo que hacemos. Está perfecto, está perfecto. Y con contrato no tiene ningún jugador salvo los juveniles del club, los que pertenecen al club. Con contrato están los juveniles. Y, y guido mariani、eh, que bueno que hablaremos con él en el momento que sucedan las cosas y seguramente resolveremos todo como como personas razonables que somos tanto por ahí quiere si tenemos la continuidad en el tenea bien por ahí quiere estar con nosotros en el tenea y nos sirve se quedará si no le daremos la libertad para que digamos, no seremos un problema para nadie、digamos. porque esa también es otra variante ¿no? depende de quién d i en la plaza poder jugar el tenea Claro, en el tema de la verdad,、no, la idea es estar en el TNA, buscar、eh, un equipo, trataremos de buscar un equipo identificado bien con la ciudad, tranquilo, eh, eh, ir mirando a ver qué es lo que pasa, fortaleciéndonos nuevamente y bueno,、si、después ver qué pasa.、Eh, Santiago. Sí, Fabi,、eh, Germán, si bien fue por unanimidad ¿no? la decisión anoche en la Asamblea General de Extraordinaria de Socios, ¿cómo notaste a la gente con esta decisión? Que me imagino no habrá sido fácil. No, la gente fue a escuchar,、eh, fue con muy buena predisposición, había gente que no, por ahí no estaba muy enterada de los números, digamos, pero bueno, que más o menos las cosas también Junín es chico y se van viendo,、eh, muy, muy inter, en, interesada en saber, en conocer,、eh, con ganas de ayudar,、eh, pero bueno, están, digamos, Nosotros no somos extraterrestres, y creo que hace 10 años estamos en el club y hemos demostrado un poco de coherencia. Y, y lo que nosotros estamos viendo lo ve cualquier normal, digamos. No, no estamos en una situación que estamos viendo cosas que otro, a otro no le pasan.、Eh, estamos en una realidad en este momento que se hace muy difícil programar, que se hace muy difícil juntar la plata, que los privados estamos en situaciones complicadas porque ha cambiado el, la coyuntura para todos. Así que,、eh, bueno, gracias a Dios la gente reconoció todo eso y bueno, nos dio el apoyo para que actuemos.、Eh, así que ahí actuaremos en consecuencia. ¿Crees que se sumarán otros equipos a r g e n t i n o s en esta intención de poner en venta la plaza por la situación del país? La verdad que no sé. He hablado con algunos compañeros, algunos no tienen inconveniente, otros tienen algunos. Ojalá que no pase、eh, por el bien de los clubes.、Eh, Pero la verdad no sabría decirte si hay alguien con, con esa intención, digamos, o con esos problemas. Porque la verdad que la, la, intención, nuestra, la intención nuestra no era esta. Digamos,、eh, la verdad que nosotros lo hacemos prácticamente para no despilfarrar el, los intereses del club y para no t e n e m o s un trabajo de desgaste de mucho tiempo o y, b u e n y no pasar a un, un momento peor de Antes de que se nos venga la tormenta del t o d o digamos. La sí, última pues, de mi parte,、eh, en el plano deportivo, ¿qué evaluación haces de la temporada con Chiche Japes,、eh, teniendo en cuenta que una vez más Argentino jugó p l a y o f f que no es poca bueno, cosa? El plano deportivo es excelente. La verdad que si nosotros contamos en el puesto que salimos, el nivel del playoff que jugamos, contra el rival que perdimos,、eh, y, y como siempre decimos,、eh, poniendo en consideración el costo-beneficio que hemos logrado contra otro equipo que han gastado,、eh, tienen otro tipo de presupuesto y otro tipo de inversiones, la verdad que el resultado fue buenísimo.、Eh, aparte e l equipo jugó un básquet serio, responsable, de entrega, como el club, la historia del club lo, lo pide y lo festeja, así que en, eso, en ese sentido estamos más que orgullosos, más que contentos, por eso es una lástima. No poder darle continuidad a todo esto. Pero, pero bueno, es, ya lo disfrutamos eso el año pasado. Ahora estamos tratando de cerrar la temporada para, para cumplirle a todo el mundo con, y, y resarcir su esfuerzo. Así que, no, en la parte deportiva ha sido excelente. ¿Y, y p u d i s t e llegar a hablar con, con alguno de la mesa chica, con f a b i á n Borro, con Montenero, g t e r s a n o Chávez? Tengo mucha comunicación Tengo m u con h a c m u i i c c a ó Néstor con n Chávez y con Fabián Morro,、eh, y ya nosotros ya se venía hablando, le habíamos comentado los problemas que teníamos y l o veníamos hablando. <coughs> Así que bueno, siempre tuvimos a disposición, siempre trasladamos nuestro pensamiento, siempre trasladamos, nosotros tenemos algunas ideas、eh, diferentes de, de, sobre el tema deportivo. Eh, y, y bueno, como para que las instituciones no se desangren tanto económicamente, lo que no quiere decir que a nosotros nos sirva o no, digamos, eso está fuera de discusión, creemos que hay algunas medidas que, que son muy buenas, pero que a lo mejor el resultado se va a ver en un tiempo y bueno, habrá algunos clubes o, o nosotros seremos los que nos quedaremos en el camino, por lo menos por ahora, por ahí habría que ordenarse y tomar en vigor y ver qué pasa a futuro. g e r m a y te dejo Te hago la sí, última y te dejo y te agradezco mucho el contacto. Este con, con respecto a los tiempos, ¿cómo es ahora? Jueves, ustedes presentan la carta mañana y ahora ¿qué tienen que esperar? ¿Cómo son los tiempos legales? El reglamento es: hasta antes del 30 de junio hay que presentar la carta de venta.、Sí. El 30 de junio la Asociación de Clubes comunica a todos los clubes que están en condiciones de comprar. Eh, que son los del TNA, por 7 días se mantiene la oferta y ahí todos los clubes del TNA tienen la oportunidad de comprar siempre y cuando v a l e n lo que vale la plaza y respeten el, el ordenamiento final de, del TNA. Claro, claro digamos, la, tiene, la colocación deportiva. Claro, tiene prioridad de compra Estudiante de la b a r r i l a y así para abajo. Si Estudiante de la b a r r i l a tiene el dinero, nadie se lo puede discutir la compra a Estudiante de la b a r r i l a y si no, así sucesivamente para abajo. Después de los siete días no se recibe ningún equipo que esté interesado. c c i n o días me dijiste. Siete me parece que es. s i e t e días.、Eh, después de los siete días se abre la negociación y bueno, uno puede negociar el valor de, de otra manera. Está bien. ¿Y, ¿Y cuándo pasa a ser, digamos, universal? ¿Que la puede comprar un equipo de, del torneo federal o un equipo que tenga una. Después de los siete días me parece. Después de los siete...? Después de los siete días, el, o sea, el 30 termina la fecha de presentación. No sé si la l e s e tendrá uno o dos días para comunicarle a b t e n e y a l a la plaza en venta. Y creo que de ahí son siete días. Está bien. No tengo bien en claro si son s 7 o 10 o 1 i、sí, no lo tengo n claro. Me parece a mí que le, yo leí en el reglamento que son siete días. Y de ahí se abre la negociación. No sé si ta, habrá un tiempo de una semana, diez días o quince días más para cerrar negociaciones por afuera, digamos. Claro, claro. ¿Y, ¿Y ustedes tuvieron alguna, alguna negociación con alguien ya o no? Nada. No, no, no. Nada, nada. Escuchamos algún comentario, alguna idea, pero no. Negociación no tuvimos con nadie.、Eh, así que, no, por ahora no. g e r m á n bueno, este, im imagino,、eh, imagino la tristeza con, con que tomaron esta determinación, porque lo sabemos apasionado, s lo sabemos comprometido s con, con, con la competencia, pero también sabemos que son Como dijiste vos en algún segmento de la nota, son lógicos, este, y, y ponen m u c h o de ustedes para que, para que esto funcione, así que、eh, no desconocen la realidad y, y, y está complicado.、Eh, te agradezco mucho el contacto. No, muchas gracias a vos por llamar, digo, un saludo para todos y a tu orden. Un abrazo enorme, la palabra a c a r l o Lambrika, presidente de Argentinos de Junín, contándonos esta, esta realidad.